no quiere esto, no quiere, quiere la paz Yolki Parki Yolki Parki Yolki Parki Yolki Parki Yolki Parki ¿Eh? Buenas noches, esto es Yolki Parki y seguiremos así hasta las... 01. No, no. Los integrantes de esta deliciosa audición somos Martín Parodi, Machain Lisandro, Señoras Billy, Al llegar ya ha llegado, hoy contaremos con la encantadora presencia también de Marcela Ortiz. Exacto. Adivina, ¿quién cumple 25 años hoy? Hoy cumple 25 años. ¿Quién un... nació un... en los 80? En los 80, sí. ¿Quién nació en los 80? Año 81 eh Billy está jugando al técnico tratando de arreglar el micrófono. Bien, quién cumple 25 Billy años hoy? Los 81. No, el no el ustedes no son 81 y... 1 2. Che, para, me olvidé el cumpleaños de alguien. No, no. Lo no. estás diciendo así no, al aire. No, no, no. ¿Qué cruel? ¿Qué cruel? Me haces quedar así de No, mal. ¿quién cumple 25 años hoy? Eh, 25 el, el, el años de Alf. 25 años al aire hoy. Oh, oh. oh. Ah, hola. Ahí el hola. Hola, hola, hola la, está la, Billy, a la Perinola. Qué petizo que soy a comprar. Ah, ah. ¿Quién cumple? Ah, Basta MTV, en MTV Vení, paró, vení ah, Hoy los 25, se cumple los 25 años del de primer día que salió MTV al aire Un día muy recordado y un día que todo el mundo se, se acuerda a la luna No Todo el mundo se acuerda que, ¿cuál fue el primer tema que puso la MTV? La bestia pop No, no era la bestia pop la de en de norteamérica año 81 thriller pusieron no el tema de los Buggles, video kill de radio star y lo pasaron y mil ahí... millones de veces porque era el único videoclip que existía no. junto con cuatro más no de hecho se pueden eh, eh, lo que hizo lo que está haciendo en tv ahora es festejar su 25 oh. aniversario vigésimo quinto aniversario transmitiendo a través de vh1 vh1 uh -huh. Toda la programación del primer día de MTV. ¿Sí? Se no. tramite en el primer día entero de MTV, de nuevo... Estaba Daisy Fuentes. Por VH1. No, no estaba Daisy Fuentes. Esto es 81 en Estados Unidos, Billy. Lo por favor todo grabado en un archivo de Spectrum. Eh, está, de eh, estaba Ruti Infarinato. No, no puedo hablar así. No. Martín, vuelve este micrófono. ¿Y bájalo? No, sé, no eso, claro. ¿Vos querés que dejé no, de, de hablar? Más alto que Martín. Sí, sí, pero la vida me ha tratado peor. <ríe> Bueno, entonces, en Via yo no sé, yo no tengo Via Chuan de acá de... Yo tampoco. De Argentina, ni el de allá. en no ninguno. Nosotros estamos muy a pero favor no sé. de los multimedios Viacom. Sí, nos gustan las no, multinacionales ya, ya se lo comió otro. Ya se lo comió Sí, sí es Viacom, es después Viacom uh, de los 90, Viacom. Viacom. Ah, entonces TerraBusi no existe tampoco. TerraBusi la que compró... Uh, sí, a quién se lo comió Terrabuzzi? La galletita esa que ahora se las compró kraft ¿Cuáles eran las de antes? Craft, también, Craft se come todo. Kraft, no, no. Kraft y todo se, se come en Craft. Craft es la de ahora. Es la de ahora. Sí, sí antes eh, era otra. Bueno, no importa. Bueno, eso, no importa. La el tema odio. es que se, puede, se pueden meter, si tienen suerte, y tienen VH1, prueben, prendan el tele. Si en este suerte, momento. Y no, si pagan determinado cable. Bueno, sí, sí. Es una cuestión de suerte no, no tener no un suerte cable suerte. o el otro. Sí. No. Es suerte, son afortunados, son gente afortunada es por la vida. Es democracia. ¿Sí, aire. El de entonces si, si puede, fíjense fíjense a lo mejor están dando tienen suerte y pueden ver todos videos súper ocheteros y dale con la suerte y si no lo que pueden hacer es lo siguiente se meten en wikipedia todos conocen wikipedia o no todos pero algunos deben conocer wikipedia en oh. la enciclopedia esa libre donde cada uno puede poner la información que se le canta ahí está la lista con los primeros 63 vídeos vos decime si me haja se escucha no Sí, sí, se escucha. Ah, que, con los ajá. primeros 63 videos ah, de la, de la pues MTV. Bueno, ya eh. dijimos cuál Pará, es el primero. La MTV local lo que va a hacer es pasar, durante una semana van a pasar eh, los 100 videos que identifican lo que es MTV. Va a estar el de Peter Gabriel. Va a estar Matador. También el de Shakira. <risa> sí, igual. Eh, sí. bueno, y también ese que vos dijiste seguramente. Claro, bueno, entonces el primero ya dijimos cuál es. ya La escucharon 200.000 veces lo conoce todo el mundo. El de Evangelist. El segundo el segundo fue de Pat Benatar siendo You Better Run Pat le Benatar bat... que desapareció yeah. completamente una chica que cantaba se decía la roca en los 80, una basura pero lo que vamos a escuchar es el tercero ¿Por qué? Porque sí, ¿Y porque conseguiste? Le queremos dar un poco más de profundidad nada, están todos, son todos muy conocidos queremos dar un poquito más de profundidad, si le damos tres capas de profundidad vamos a escuchar el tercer tema que se escuchó En el año 81, el primero de agosto del año 81. Pronto a ser petróleo ese tema. Sí. Son los Who encima. Porque además viene uh. temático, después enganchado con el tema de los mayas Con los Who. Ah. Los Who haciendo You Better, You Run en Shoky que y El tercer tema en la historia que se pasó. Grosso tema MTV. para empezar, ¿Sí? gros de lo más ¿Sí? lindo que todo el año. Uy, como lluvia, me gusta, uh. Un saludo para el tachero que no le gusta la estaba acá tirado chuchorrado no no entiendo cómo llegas tan bajito vamos a probar a subir para, el para. micrófono el problema es mientras yo, yo sigo hablando en la a silla si el baño. problema voy, voy. estoy el problema es la si no me cómo hace para qué, qué clase de, de cuerpo tenés Parodi? hay que pararse hay que sentarse bien de yo derecho, no puedo no como puedo como te enseñan en la escuela sí si no te pegan con una regla en la espalda en la nuca no, no es derecho es erguido erguido exacto bueno la la es que se erguen que lo pude, pero bueno no importa La era... única noticia del día, ¿cuál fue? No, no, no, para... para. Además del cumpleaños. Para. De MTV. La única noticia que nos... In... Porque no es la única. No no, es la, la única, única noticia no es la de Fidel Pintos. Es la única. ¿Qué pasa con Fidel Pintos? ¿Quién es Fidel Pintos? Murió hace mucho tiempo. No este, no es decir que no murió, que están todos esperando que pase algo. Uh, uh, uh, uh, uh. El bombín. El bombín. ¿Es back? ¿Y la pinta? Sí. ¿Son los nuevos... para, No, no, no, no, no digas nada. El bombín y la pinta son las carabelas de Colonel. Estaba el, el bombín, la pinta y la niña. No, y que El bombín pinta... Crocker. ¿Cómo es? Sabemos que el bombín... Sí, el y bombín... La pinta... Sí. Que es la que tenemos todos nosotros. ¡Para, para, para, para, para! Para para, la, la pinta es una medida de cerveza. Exacto, Para sí y, el bombín? Yes. Pará, ¿y el, el bombín es un pantalón o no? No, no, ah, eh, es este va al revés, un eh, para arriba. Eh, me confundí, güey. La de los ancianos. Claro, de, la de la gorra con... de eh, es de de sin Claro, el que tiene Mr. Magoo. Claro, o el que usa Michael Fox en Volver al futuro 3. No, ¿No le queda una especie de bombín? No, el padre, va, no el, el ancestro de Michael Fox. Bueno, que para no, no, después lo no, usa sí. no. Allá me perdieron, ¿no? Allá me perdí. La cuestión es el que el bombín y la pinta son los nuevos símbolos no, oficiales sí. de la identidad inglesa. Según ellos mismos. y no, no. El de nosotros es. Pero no se llama bombín. Eh, eh, el ceibo, que no es una flor típica de Argentina, y el mate que es uruguayo. Y el asado que es uruguayo, y el dulceirechi y que, que es que uruguayo, el no, es francés, Garden, vasco francés. ¿Eh? En Londres, el bombín y la pinta. No, pero para ¿cómo se dice bombín en inglés? ¿Cómo le dicen ellos? Bombín, repite. <risa> no, <risa> el ¿sí? bombine es, es, es embarazar una nena. Hay un bombín. <risa> la pinta pero, es pine. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, los ingleses son muy prácticos, así que debe ser como debe ser eh, rounded hat. No, me, ¿me se entiende, no? Sí. O, o, es que o, práctico o, literal, o, me parece que era la palabra que estaba buscando. I'm, I'm, eh, no sé, práctico. Hay un no club, es muy práctico. el, el sí, invernadero, sabes cómo le dicen. ¿Cómo? Greenhouse, la casa También, verde. Casa verde. Yes, me encanta eso de, del British language, de uh, anglosajen, Sagen. -Sagen. <risa> bueno, sigue. <Por risa> en el desarrollo del bombín y la pinta de cerveza fueron designados el lunes íconos ingleses. Me con... sí, es <risa> que... <risa> no, sí, gustaba cuando traías audios acorde sí. La eh, canción esa de Cumbel, ¿no? ¿Sabes <risa> lo que pasó? Te no te porque por no lo escuchar no. no sé. Te juro que no, porque en realidad hubo como una separación en la producción de. ¿Cómo? Junto a símbolos tan importantes como la Torre de Londres, la Casa del Zorro, por un. Bebé, ¿eh? <risa> Todos iconos. Cuando dice la casa del zorro, ¿a ¿qué se refiere? Ah, la, la. Ah, yo decía la casa. No, no la casa del no. zorro. Decirlo bien con... a Diego de la Vega no. dicen esta es la casa del zorro y es un ícono inglés, aunque esté en México. De de de de casa. casa, la casa. No, o, no, o, no, hace, no. o cuando hables de casa, haceme creer que estás hablando de un tipo con una escopeta y no me digas la casa. Puede decir cacería. Ahí hay un problema en la de Ixis. ¿Qué? No sé. La Exis? No, no, no tengo es la Por iniciativa del Ministerio de Cultura, Medios y Deportes, varios miles de internautas previsitaron en la página icon.org.uk. Una cosa. Unos 20 nuevos símbolos. Esto rompe bola, Me tomé un, tomé un mate cocido y estoy despierto. Que los ingleses me tiene harto. Que es porque esto que ya creo que ya lo dije. Estoy como el Telegram. Sí, probablemente. Que tires el audio mientras Que los ingleses cada año dicen la mejor quiere cerveza, Billy? Oh, ah. Que para mí es muy importante tener un programa de radio. Eh... Eso, por eso, por eso lo seguimos haciendo pese a tantas cosas. ¿Qué cosas? <risa> no, no, no. <risa> qué pese a qué. De seguí hablando del inglés y la canción ser, del año. Que, que, que, que me tiene... una idea, por Dios. Sí, que los ingleses me tienen muy cansadito sí. con que todos los años eligen el mejor tema inglés o el mejor tema del rock and roll y no respeten que una vez eligieron Rapsodia Bohemia y el otro año eligen otro de Coso y así cada año cambia el mejor tema del universo para pero ellos. El año ¿no? es que se murió Freddy Mercury eligieron Rapsodia Bohemia y eh, fue no, no, nunca más. Sí, no, no lo han elegido. Lo han elegido mejor del siglo, del siglo pasado, el mejor balad, todo lo eligen y después cambian de opinión y a parece en alguno de los pero lugares, cada claro. año se suma un año claro. pero ¿y no o sea, va a estar se suman el mejor miles de canciones nuevas Ay, no, mi... la cuestión es que Acá es... sigue siendo solo le pido a se están sumando no. a los 30 de desvela velados a principio de año que incluyen la célebre copa de té y el autobús rojo de dos pisos claro. el, a la, a la canción de una palma el auto rojo uh, la Wow, uh, wow, uh, uh, uh. supongo uh, que agua sí viste son wow wow esta última wow no wow sé, no la... <risa> <risa> esta última lista mezcla lugares históricos y emplazamientos naturales como Cambridge, Oxford, Harvard y ahí se enojan eh. hey, chiste fácil no que estoy no <risa> con referencias más recientes de la cultura popular por ejemplo eh, eh, mencionan a, a los Monty ¿A Python claro Hey, hey. Monty. Vamos a cantar con los Monty Python Billy. A silbar con los Monty Python. No sé silbar pero Ay, tenés que cantar parece la canción de los el... no de los enanitos verdes ¿Venés qué ¿Cuál de los enanitos verdes? No, nada no, déjame sí. hablar, una ahí, de, me deja hablar Cuando La canción de los enanos de Disney Ay jo, ¿Y, a trabajar a a con lápices de colores La mezcla de hobby Ay, qué loco que estoy hoy <risa> marcela vení no te deja eh, sí, el... cualquiera viste estoy batiendo sí. bate que bate mayonesa también eligieron dijeron el boletín el folletín <risa> el folletón del programa radiofónico de los archers el folletón son un programa chileno Sí, guante de archers y sí, vamos a escuchar a los archers <risa> si quiere no. ahí está ves stand in the way. no you te metas en el camino le Yo, dice Con <ríe> es como el Shocky Pike inglés de Archa, Pero con actores. como el machacando lo audio sí. inglés. Claro. Eh, las se la se la dos play series play anteriores. Play no sé si I sigue tán, el audio. Las dos series anteriores eran tan eclécticas como esta. Y sí. metían el mismo cajón, Big Ben, las minifaldas, Alicia, bla bla, y era todo un montón de cosas inglesas fantásticas. Y todo eso para elegir el bombín Yo no quiero ser incoherente eh. Pero lo soy, pese a mis intenciones <risa> Acota ahora, dale, hacete el ganchero Decía algo Estaba distraído y no tengo argumentos Ni un comentario simpático que decir. También estaba el taxi negro londinense ¿Cuál es el taxi negro De Black Cab Ese que es negro y tiene nada más que la, la viserita ¿De qué color? Como claro. y Con, con un cuadriculado amarillo, ¿no O blanco Ah, ya sé cuál es Que es antiguo y viejo viejo, viejo, viejo. Siempre hay un tipo que te dice si ya sé cuál es para ayudarte. Bueno, ahí están elaborando una nueva lista. billy me suena por el oído derecho nomás. A ver habla billy Soy medio. ¿Sí? ¿Yo? Vos salís de los dos lados. billy está mono. El único operador rosarino que juega con los canales de audio es Pereira. Que, porque eh, es... El, claro, el operador que panea. porque <risa> el, sí, <le risa> siempre a poner a uno en un costado, otro el otro. <risa> <risa> así como que tenés un Billy hablando te despacito de la oreja derecha. Y dale, matale hijo de puta. Ahí está a la izquierda, sí. Billy. Y tenés a un Machaine diciéndote... Hola, ¿qué tal? Soy genial. <risa> es cierto. Ver, como machín siempre habla de sí mismo y Billy siempre te ayuda. ¿Entendés? Ustedes entienden. Billy yo es el que siempre está. Yo soy Entonces, fantástico. Van los de Billy siempre te ayuda. <risa> Vamos a la especial de la semana. Porque sí, especial de la semana que no tiene absolutamente ningún sentido porque habla de una leyenda china que no la vamos a contar porque ustedes la tienen que ir a buscar y que sin embargo trae música de Estados Unidos banda folk, del nuevo folk de Estados Unidos vamos a escuchar a primero a Town Gushen si es norteamericano haciendo fit a slip y después a death vessel haciendo dance roll en shorty Park en especial con folk americano nuevo como si no nombre forgets when you swore god damn, you wouldn't do it again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 si encontras una caja en la vereda no no no no no la toques se puede explotar y lo quieras Jordy Baldi mundo de canción Jordy Baldi mundo de canción Jordy Baldi mundo de canción Jordy Baldi mundo de canción Jordy Baldi Zasia, obsen, yorkipalki 8 4, 411 8204 el teléfono para llamar a jorky Palque arroba hotmail punto con la dirección de correo electrónico donde pueden chatear con Billy. ¿Qué tal? Soy un adolescente promedio y no escribo tan rápido porque todavía no fui a la universidad. Decime el número telefónico de nuevo. 82 8204. Tenés que guardar en tu promedio? memoria, no escribir. Eh, ¿Cómo promedio sos como adolescente? Eh, eh, ¿Cuánto tenés en contabilidad? Te iba a contar lo de mi pene, pero bueno, otro día será. Si al principio elegimos el tema de los Who porque dijimos que iba a ser un poquito una cosa temática es porque hoy en los mashups tenemos a los Who Boys ah. es un proyecto de y... que mezcla no no es de Beach de Beach Boys con eh, los Who ¿Sí? está bien los Who o de Who o los de Who no los de Who no, no, no. nada <risa> no, no es uno otro, u otro. ¿Los ¿Les Lutier? <risa> eso es verdad, tiene razón en los Les Lutier. No, es horrible decir los lelutier Lutier. Por eso está no, igual, nunca, está igual, está igual con mal los, como de ah, ah, sí. Me sorprendió porque nunca había escuchado los lelutier Lutier. Sí, nada, es los común de lo los de Juno. Los ju tampoco. de ju tampoco, cuchillo. No, los Lutier sí. ¿Ah, sí? Sí, creo que hasta yo he dicho. Sí, soy así de bruto, sí, pero se dice. conductor Rosalino lo ha dicho. Bueno, el, el, a los Beatles le dicen los Beatles, no le dicen los de Beatles. Bueno, ah, a mí como que no me... Entonces los Who está bien. no los Who no, Está obvio. aceptado. Bueno, entonces, The Who Boys, ese el proyecto del disco se llama Tales of si no, Townshends. Si no, si no sería Townshend, el guitarrista de los Who y wilson el. el creador, el único. Mejor. Wilson, el mejor son el, el mejor. El más mejor. El espíritu y de los, los Beach Who. Boys. Sí. Tiene 22 canciones, ah. se las pueden bajar todas. Como siempre, los mayor tienen eso que puedes bajar gratis, que no son de nadie, nadie no les importa que nadie. no sean exacto, pertenecen al ciberespacio www.dejuboys.com más que no todo el mundo de esa, de Who Boys. es fácil de escribir voice con y latina no, iré no confundas a la gente mezclan, además de las dos canciones además de canciones de ellos dos le ponen un poquito de graman bass, un poquito de Dab, un poco de electrónica dura Y hacen unas mezclas así medias extrañas. Vamos a Pero están tan bueno o no es tan bueno? Están bueno Billy. lo que pasa acá? ¿Te gusta ¿Vamos o no? A escuchar. Sí, si no me iría a la roca en pop para pasar música de mierda. Vamos Tomá, a escuchar. muy bien. Oh. Primero y después Wouldn't it be nice to see for Miles? Hay algunos taxistas que no opinan lo mismo. Bueno. Yolki y Palki apoya las siguientes causas. Cruzada del bien contra el mal del Monseñor Baseoto. Regreso de la democracia en Irak. Cambio de carátula de la tragedia de Cromanión. Cáritas, Argentina. Prisión domiciliaria para todos los montoneros. Aumento salarial al gremio Bosel. Yolki y Palki, nos la jugamos por algo. Bueno, silencio, copete provisorio para el micro de música de mujeres toma uno fe sí. fe sí, sí, sí, son sí sí sí son todas trolas Próximamente algo mucho más elaborado 4118204 al teléfono si quieren llamarla a Marcela porque ahora sí estamos con Marcela hola Marcela hola Martín hola Lisandro hola Billy por en algún lugar de la radio hola no, no, no, no, ¿Cómo está? ¿Qué te importa? Claro. ¿Por qué esas preguntas de compromiso? Vení, vamos a los sí, beef, en, ay, en a El la las... aire te hace la buena. Si lo, estuvimos todo el día hablando y nunca me preguntabaste cómo estoy. ¿Qué te tiene que hacer la, <risas> Yo, la, la generosa. ¿verdad? Lo, lo pasa que pasa es, que es que ustedes son una manga de machistas que cerrados machista que me dejan de ahí tirada al lado de del operador y ninguno me habla. Por eso tengo que aprovechar el aire para hablar con ustedes. Y encima cuando hablo la de Y encima cuando hablo al aire me bardea, no voy a venir más a este programa. Claro. A los bifes, eso. Bueno, vamos a escuchar una banda sueca. Lo dijo como una maestra de La banda sueca, estamos hablando de gente que nació en Suecolandia. Sí. Y que, bueno, perdón, podríamos hacer muchos chistes fáciles, pero no te van a hacer. Suecia que tiene muchas, muchas, muchas, muchas bandas. Exacto. ¿Sí? Tienen porque le enseñan a los pibes música desde que van a preescolar. Les dan sí. mucha, mucha, mucha música. Les dan tanto música como matemática. ¿Y que Entonces tienen, to... tienen tantos músicos como matemáticos. ¿Y que tienen dos caras de seres, ¿Qué? que tienen cara todos de seres pacíficos, tranquilos. Exacto. Así que tienen su vida hecha y que pasen esta música. Uno de un millón es asesino serial, pero el, los otros mil 999, 999 son gente muy tranquila, muy buena, que vive muy bien, paga muchos impuestos, pero tienen buena salud pública. Yo ¿Sí? no termino de ubicar cuál es Suecia en realidad. ¿Suecia? Sí, claro. Y el que está arriba, al lado de Noruega, que están así como... Y Suiza. En... Suiza el que está en el medio de todo. ¿Y Noruega? Noruega que está al lado de Suecia, arriba, como en un coso. Pero esa gente no es tan pacífica. Ellos no, no eran medio vikingos. y antes, claro. ¿no? Sí, eso, Son de ahí los vikingos. Ahora y son Olaf pacíficos. Era, era, era duro. Y Contame bueno, la banda. Es vamos a escuchar. A ver, ¿Sos <Sos <Sos> se no? se queda ¿no mirando, yo después el pido a los bifes, a los bifes, por la rama. Ya. Decime. ¿Ey, qué se llama la banda. Heiky. Ah, ¿sí? Nada que ver con Reiki, no no, no, no es una no, no, banda de. No, no, no, no es una e banda así con muchas influencias folk, country, de algo de Git Group de los 60. Claro. Es una mezcla media y rara Y lo que estoy escuchando también o sea, tiene un poco así de música folk, pero desde de allá, de su es lugar en de eso. No a ah. folclore, no en cuanto al claro. estilo de música, eso. sino folk en cuanto a folclore. Folclore no, no de sueco. cuando los vikingos fueron a, a América, sino de cuando los vikingos se quedaron en Vikingo. Sí. ¿A que iban? Iban, iban en un... el barco con sus jarros de cerveza cantando estas canciones. Por Exactamente. Ejemplo. Bueno, uh, la banda está integrada por... Shari y a ver si Lisandro lo puedes pronunciar, porque yo estuve todo el día tratando de pronunciarlo. No, Appleeman. Y sí, está bien. Mari Erickson, que es la cantante de Concrete, que vamos a presentarla dentro sí. de poquito. Pero Erickson era hasta hace cuatro o cinco años. Ahora es.. Sony, Sony Erickson porque se casó con Hip. Sí. Triste, perdón. Sí, sí. Sí, Son pareja ambos dos se juntaron en 1999 y en, en el 2005 <risa> sí, ya no, no, como no sé cómo querían bien cómo fue la verdad ni idea, tan contentos, hay fotos, ¿no? piensan tener hijos, hay fotos de la boda incluso se pueden buscar eh, en internet, en realidad es algo muy familiar porque Aiky es el nombre del abuelo de Shari así que por eso se pusieron bueno Icky. y en el 2005 sacaron el disco Aiky claro. que es su único disco hasta no, ahora, vos, y vos le decís Chu Es X y 2 en idioma sueco. Bueno, está bien. X 2. La vez que hablo. No. La vez pero, que bien el inglés, No, eh, Pero otro. vos me estás un disco de suecia me a mí lo me bueno, en inglés. Bueno, la próxima vez aprendes pero aprendes el sueco. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar <risa> dos temitas. <risa> Dale. Ya me voy a ir porque ya me cansaron. <risa> no sé <risa> en qué orden los pusiste. En el Por orden favor. que pediste. Bueno, vamos a escuchar primero forma. Hero, hero. Ah, Y bien. el otro, héroe. <ríe> y el otro, Lovely Hands. No, ese que, estamos escuchando, este de el que arriba. estamos escuchando. No sé, yo sigo el orden lógico, ¿no? El de arriba es el primero. <ríe> Give it back to you, te lo devuelvo. Si me, si me prestas atención, habría <ríe> <ríe> Sí, señora. <ríe> Dije al aire que estábamos escuchando Lovely Hands. Entonces, por ende, era el otro <ríe> tema que yo no había nombrado, pero ni siquiera me presta la atención en el programa. En su That's all uh. you Que los novios cumplan tanto como los chongos Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor Kipalki se pregunta ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. Mi merienda? ¡Ah! ah, ¿querés mi dinero? ¡Ah! Uh, solo querías divertirte conmigo. No, te entiendo. Yo Kipalki, tu compañerito me fofo. Eso me doy. Me gustaría mucho que el grupo de los ocho sean 10, así pueden organizar sí. también un fútbol 5. Y party! Lindas ideas para un mañana mejor. Adiós, que les vaya a todos muy lindo. Yo a Dios no le creo nada. Que no pasen frío. Más vale quédense en su casa, abríguense mucho y métase rápido. No cumplan con ninguna de sus obligaciones, no vayan a la Exacto. escuela, no vayan a facu, no vayan a trabajar. No a hacer con bajas temperaturas, darle feriados francos, que no nadie haga nada y se queden todos adentro de su casa tiene que ser menos de 5 grados o oh, listo Adentro. automáticamente ya quedas liberado de todas tus obligaciones o que pongan tubos calefaccionados de un lugar a otro en toda la ciudad de rosario claro subterráneos calefaccionados y centros comerciales subterráneos como en canadá eso ¿Eh? y garajes y con acceso a los, <risa> a los túneles subterráneos Para usar cinco días, pero no importa, esos cinco días yo quiero esos túneles. Y los sistemas de calefacción que vienen en las canchas alemanas para que en invierno cuando sean los partidos la nieve se derrita. Eso. Y la peatonal techada, porque no nos mojemos. Sí. Como en Córdoba, que tiene arbolitos. Y con aire acondicionado para el verano. No. Hmm. no. Así la gente no tiene que irse a los shopping. No. Ya, no, eso ya es demasiado. La sociedad... O sea, cobramos el frío peatonal... primero. ¿Por qué? Primero cobramos el frío, que es el que pero te ¿pero mata. ¿Cuánto te queda de frío? Te quedan tres días, más vale prevengamos para el verano la van a renovar a la peatonal no, bueno. no le prevengamos para el invierno que viene yo también estoy de acuerdo con dar fin sí señor el disco de esta semana se llama one way it will please us to remember even this algún día vamos a ser tan patéticos que hasta recordar esto nos va a, a, a causar un bienestar en nuestros corazones a la gente le interesa saber lo que pensamos entonces está bueno por ahí ir sacando lo que y cada uno siente así y nos descubren como seres humanos más complejos el, el disco de los New ¿Sale? York Dolls en mi generosidad voy a dar fin ¿Volví? y esto es Gata Get Away from Tommy tengo que alejarme de Tommy eso de patético es también por Shucky Pike chao chao ah.